Mi gym en casa, episodio 258 Hoy toca hablar de calistenia, hoy toca hablar de trabajo de pierna Que parece que es raro en calistenia, no nos mola mucho las barras y ponernos fortotes de arriba Pero parece que dejamos de lado muchas veces el tema de la pierna Es fundamental, es básico también, además El, la musculatura de la pierna, digamos que es mayor que la del brazo, aunque en el espejo se ve menos, pero a nivel de salud, metabólico y todos estos rollos que eh, personalmente me importan más, ¿no? Porque están más relacionados con la salud que la apariencia física, que también es importante, ¿no? También tiene su aquel, pero que tiene más impacto. Entonces, no os olvidéis del trabajo de pierna, el trabajo de fuerza. En este caso vamos a hablar de. De esta sentadilla lateral Que además es justo el curso que acabo de publicar Como habéis podido escuchar en la intro Y los que estéis en el podcast premium o seáis socios Pues sabéis que, eh, bueno, que ya está publicado Ese nuevo, ese nuevo curso, así que echadle un vistazo Y bueno, este ejercicio De sentadilla lateral Lo considero a nivel intermedio Y aunque requiere cierto nivel de fuerza Lo que normalmente nos va a limitar Va a ser la flexibilidad Sobre todo a nivel de tobillo, a nivel de cadera Esos últimos grados de flexión que son los que normalmente por esta sociedad que tenemos tantas sillas como la que estoy yo sentado que podía hacer el podcast de sentadilla, pero no lo hago pues nos limita bastante ¿no? el no conseguir esos grados de flexión nunca pues. entonces por eso os recomiendo siempre ¿no? lo de hacer sentadilla de descanso eh, hacer aparte de sentadillas normales pero utilizar esa sentadilla profunda para pues, ver un rato el móvil o mientras no lavamos los dientes o yo que sé, buscar una excusa que sea para un ratito en esa sentadilla para no perderla ¿no? o recuperarla si la, si la hemos perdido porque vamos a necesitar esa flexibilidad para ser capaces de llevar a cabo el ejercicio que vamos a ver hoy antes quiero contaros algunas cosillas los que hayáis escuchado ya la intro habréis visto que tenemos nuevo patrocinador Enix el Enix.com enix ahí tenemos bueno ya os he comentado, hemos conseguido ese descuento del 15% que creo que realmente está muy bien Enixsandals.com, anda que lo he dicho bien en la intro bueno Ahí tenéis la... Bueno, para poder meter el código, todo este rollo que os he contado al principio de la, del episodio. Eh, bien, más cosas. Hem, hemos empezado a colaborar, a ver, qué tal, a ver qué tal funciona. Buscaba. Llevo tiempo buscando patrocinador desde primavera. Es tremendamente difícil. ¿Por qué? A ver, he, con, he conseguido varios, sobre todo de mm, marcas relacionadas con el sector de alimentación. ¿Qué pasa? Que si quieres ser medianamente coherente... Y lo que dices, mmm, no quieres desdecirte o decir lo contrario con un patrocinador que vende lo contrario. No lo contrario, pero que dice cosas que no molan, que a mí es que me chirrían. Pues no puedo, o sea, no puedo. Entonces, aunque haya dinero de por medio, pues no soy capaz de... Y había ofertas interesantes de empresas, pero te metías en la web, empezabas a ver la filosofía y no me molaba nada. Entonces, pues, pues no, va un poco en contra de por de mis principios o de mis ideas, entonces pues no, pues no ha habido colaboración. Sigo buscando ¿vale? algún más patrocinador, está, está guay en el de Enix, en principio no va a ser el único, pero bueno, estamos con ellos, que es una, es una filosofía minimalista, es algo bastante mmm, natural esta, esta colaboración que ha habido, porque además, no sé si os acordáis, en el podcast entrevisté a Jordi, En el inicio de los tiempos, cuando también él empezaba, y la verdad que va creciendo y mola, ¿no? Ver una empresa así pues, que ha empezado de la nada. Encima, pues aquí en España, ¿no? Que son sandalias hechas en España, pues la verdad que a mí personalmente, pues me, me gusta, ¿no? Que, que proliferen. Que parece que hoy en día, que si no compramos, que parece que tienes que comprar todo en China, ¿no? O hecho por ahí, pues oye, por lo menos, si fomenta la economía local, a mí me parece. Me parece genial. Así que bueno, también es una de las razones por apoyar a. por apoyarnos mutuamente. Con, con Enix, como os digo. Así que, bueno, eh, recuerdo el código de descuento, mi gym en casa, y en enixsandals.com. Bien, eh, bueno, pues creo que no os tenía que contar nada más. Bueno, sí, empezamos temporada nueva, septiembre. En principio, durante todo el año, estábamos teniendo dos episodios semanales. Si quiero sacarlo de Seneca es... Eh, no hay tiempo para, para hacer dos episodios semanales. Quiero sacarlo de Seneca antes de... De diciembre las cartas de un estoico, como os he comentado ya en algún episodio. Entonces, pues no hay más tiempo. El día tiene 24 horas y si quiero sacarlas, pues solo puedo hacer un episodio semanal. Después, no sé si voy a seguir con uno o voy a volver a dos, porque quiero dar prioridad a los que estáis apoyando el, el proyecto, los que estáis de socios. El soporte está siendo más... Eh pues iba a decir más profundo, eh, más exhaustivo, ¿vale? Me contáis ahí y tal y os voy dando feedback, creo que es lo importante al final que, que os sirva para algo, ¿vale? Que es que si os puede servir si vas a vuestro aire yo que sé, un 30%, pero si yo os digo, mira, haz esto, mira y, y presta atención a esto otro y tal, porque muchas veces tenéis igual lo tenemos ideas equivocadas, entonces alguien que sabe más del tema te guía y le puedes sacar el 100%, ¿no? Pues eso es de lo que también que quiero entonces quiero eh, enfocar también el proyecto más en ese sentido, quiero darle más fuerza ahí. Y entonces ya os digo que no sé si habrá un episodio semanales o habrá episodios premium, no lo sé, no lo sé. Voy a acabar lo de lo de Seneca y ya veremos cómo, por dónde sale el sol. Bien, pues como os decía, el, el ejercicio de sentadilla lateral. Eh, ejercicio intermedio, tenemos el de subidas al cajón, que es de fuerza, ¿no? Requiere apenas un componente de flexibilidad. Eh, Que, que, no, que notemos, ¿no? que sea, sea renombrar, que sea a nombrar, decir oye, hace falta flexibilidad, pero la sentadilla lateral sí que requiere fuerza, pero requiere un, un trabajo significativo, o esa era la palabra que no me salía, de flexibilidad. Entonces, este es el motivo principal por el que este ejercicio es de los que veréis en internet eh, con peor técnica, ¿vale? O sea, es que es, es bastante... Bacana, perdóname la expresión, pero vaya truño de, de, de, de técnica de ejercicios que ves. Sobre todo este de sentadilla lateral que hace así sale. Sobre todo suele salir una chica, no es por nada, ¿eh? Pero así que baja así un poco y ya vuelve otra vez y dices... Pero bueno, ¿qué es o qué es? ¿Vale? A ver, que está bien. Si queréis hacer cuartos de sentadilla lateral, que está genial. Es un ejercicio, pues, como cualquier otro. Pero si buscamos... El, yo siempre que trabajo un ejercicio busco mayor rango de movimiento posible, dentro de la salud lógicamente buena técnica, no hacer un a lo loco, ¿no? mayor rango de movimiento controlado para aprovechar eh, pues mayores ese rango de movimiento, todo las fibras musculares todas las estructuras que conlleva el, el mover ese hacer ese movimiento con mayor rango pues más impacto tiene, lógicamente ¿no? y luego no solo eso, sino en movilidad o sea, no solo Ser capaz de hacer la sentadilla profunda, si no, fíjate, si lo hago una pierna, que al final es casi una sentadilla y una pierna, simplemente con asistencia, pues el nivel de fuerza que tengo y de movilidad es como wow, grandioso, ¿no? A mí, la verdad que me. Me parece ejercicio interesante por este sentido. Entonces, eh, en vez de hacer media sentadillas ahí cutres, pues yo, eh, si no quieres trabajar la sentadilla lateral, que la verdad que es un trabajo que requiere bastante flexibilidad, y si no es un objetivo o. Tenéis otro deporte, le hace mucho a la carrera o a la bici, y tampoco queréis volveros muy locos. Os, os recomiendo explorarlo. Pero si no queréis tampoco demasiado, pues oye, os quedáis con el subidas al cajón y ya está, ¿vale? Pero sí que recomiendo explorar este, las progresiones, que luego veremos. Entonces, sí que podéis empezar a trabajarlo y a ese nivel de flexibilidad que posiblemente haciendo ganando ese nivel de flexibilidad y de movilidad que es ganar fuerza en ese rango de movimiento pues igual esas molestias que tenemos a lo mejor de cadera o de espaldas pues ayuda a contribuir a que a que desaparezca no lo sé pero cuanto más movilidad y más fuerza tengamos en rangos que no teníamos pues todo contribuye a eso bien eh, vamos a ver un poco un repaso general de este ejercicio requisitos previos eh, Como os decía antes, necesitamos tener una buena base de fuerza y de flexibilidad. Para conseguir la fuerza necesaria, si estamos empezando a entrenar, ¿vale? imagínate que sois principiantes, mi recomendación son las zancadas. Este ejercicio que vas dando pasos si tocas con la rodilla en el suelo. Bueno, puedes volver al sitio o puedes eh, simplemente ir caminando dando con la rodilla al suelo. Tocas con la rodilla, un beso, no das un rodillazo en el suelo para no hacerte daño y vas con el siguiente pie. ¿no? Son fáciles de ejecutar y trabajamos de forma unilateral, que es decir, una pierna cada vez, que es muy interesante, porque a veces, como siempre, solemos tener una pierna más fuerte que otra, poquito, pero una más fuerte que otra, pues de esta forma eh, compensamos esos posibles desequilibrios que puede haber. Eh, si no sabéis por dónde empezar a entrenar las zancadas, os recomiendo el plan de calistenia básico, que es una planificación sencilla, en la que además utilizarás otros dos ejercicios para trabajar cuerpo completo, ya lo sabéis. También puedes echar un vistazo al curso de zancadas para ver en vídeo específicamente este ejercicio y todos los detalles que tienen que ver con él. Si ya tenéis un nivel de forma suficiente, puedes seguir trabajando la fuerza con el ejercicio de subidas al cajón, el que hemos visto ya en, en otro episodio en el podcast, o subidas a banco, ya sabéis, le dais un paso, subís como un escalón alto, pum, ponéis de pie y bajáis y cambiáis de pie. Y para la flexibilidad, que es el factor limitante que estamos viendo, mi recomendación es que vayáis trabajando la movilidad de caderas y tobillos, también es, también es flexión de rodilla, pero suele requerir menos problema, con el ejercicio de sentadilla y sentadilla normal o incluso el ejercicio de sentadilla de descanso. ¿Por qué? Porque si no tenemos buena flexibilidad de tobillo, cuando lleguemos al punto más bajo de la, de la sentadilla, ¡plup! no vamos a caer de culo, ¿vale? Y de cadera igual. No va a pasar que no vamos a, a ser capaces de llevar el, la rodilla al pecho, bueno, el, la rodilla al pecho, perdón, no, el muslo, bueno, si sí es lo mismo, el muslo al pecho, que es por así decirlo, el máximo flexión de cadera que podemos conseguir, ¿vale? Y el tobillo sería pues llevar el empeine lo más cerca de la tibia, el empeine del pie lo más cerca del, de la tibia de la espinilla posible, ¿no? Lógicamente, acercarlo simplemente un poco y ya está, ¿vale? Bueno, no es como el muslo con el pecho que toca, esto no, esto no toca, si toca, mal asunto. Bien, ¿cómo es la técnica correcta de, de, de las sentadillas laterales? Nos colocaremos de pie, con las piernas bien separadas y los pies apuntando ligeramente hacia afuera, así que aquí sí que apuntan bien hacia afuera, Comenzaremos a flexionar una pierna mientras la otra se mantiene totalmente estirada. Esto es importante, este detalle. Y bajamos el culo y todo el cuerpo hacia ese pie, como basculamos hacia ese lado. Echaremos los brazos hacia adelante para ayudarnos a mantener el equilibrio porque si no nos vamos a caer de culo de todas, todas. La fase negativa acaba cuando tenemos la pierna de trabajo totalmente flexionada, es decir, la pierna que, que doblamos, que flexionamos, está pues tocando lo que es el gemelo con la parte de atrás del muslo... El, la rodilla en el pecho prácticamente y estamos casi con el culo a dos dedos del suelo, prácticamente, ¿vale? Astugas, que se suele decir, el culo a la hierba. Y esto ocurre, como os digo, cuando un, nuestro gemelo hace el tope con nuestro bíceps femoral, con la parte de atrás del muslo. Y ahora toca pues, simplemente deshacer el movimiento. Deshacemos el movimiento y volvemos a flexionar, a, perdón, a estirar esa pierna. En ningún momento levantaremos el talón de la pierna de trabajo eh, del suelo pero sí levantaremos la punta del pie de la pierna estirada o sea, es decir, la, la pierna que nos asiste que está estirada completamente se levanta un poquito el, la punta del pie bueno, un poquito se levanta bastante, ¿vale? de forma natural y como que basculamos sobre el talón ahí sí que lo levantamos, ¿vale? en la otra pierna no levantamos nada tiene que estar bien plano porque si no Eh, podemos provocar inestabilidad en la rodilla, podemos hacer un giro y en un trabajo de fuerza intenso podemos mandar la rodilla al, a la enfermería, como diría el otro, ¿no? Bueno, así que no, no recomiendo, ¿vale? Si se os levanta el talón del suelo en la pierna que estamos flexionando, es que tenemos falta de flexibilidad en la zona del tobillo, y practicad la sentadilla de descanso. O las progresiones que vamos a ver ahora. Bien, si hemos trabajado correctamente los ejercicios citados en la parte de requisitos previos, recuerdo zancadas y sentadillas para la fuerza y la sentadilla profunda específica para, bueno, aunque también la sentadilla normal nos sirve como flexibilidad, pero sentadilla profunda para flexibilidad. No deberíamos tener muchos problemas para ejecutar directamente las sentadillas laterales. Si no, en nuestro caso, porque puede ser que no sea nuestro caso, que sí que tengamos problema, pues eh, nos facilitará el ejercicio simplemente la progresión de quitar parte de nuestro peso. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos podemos agarrar algo con las manos, que puede ser eh, con unas anillas, que es lo que recomiendo que en la progresión que vemos en el curso. Bueno, aunque tenéis diferentes opciones también, como el marco de la puerta, una columna, unas espalderas o lo que tengáis por ahí que os ayude a asistiros, ¿vale? Bien, errores más comunes de este ejercicio. El error principal, que ya lo hemos visto, es hacer repeticiones a medias, como repeticiones que dices, pero, pero ¿qué estás haciendo, muchacho? Pues eso, repeticiones que no hacemos nada. O sea, sí, flexionamos la rodilla y parece que hacemos un ejercicio súper chulo, pero el nivel de fuerza que podemos desarrollar en ese rango de movimiento, eh, en, el, en los últimos grados de flexión, es decir, cuando tenemos la pierna casi estirada y un poco flexionada... Podemos levantar ahí una variedad de kilos, con lo cual con nuestro propio peso solo, ese rango de movimiento, pues no hacemos nada. O sea, para eso es mejor vete a dar un paseo, ¿no? Pero cuando conseguimos presión profunda, sí que ya es un trabajo de fuerza significativo. Se entiende un poco la idea, con lo cual, pues ya lo que os digo, la fase negativa, la bajada, debería acabar cuando tenemos la pierna de trabajo completamente flexionada, cuando se choca la parte trasera del muslo y el gemelo. Bajar hasta que estemos incómodos, hasta que nos parezca hacer el ejercicio a medias. Además, de esta forma no tenemos una referencia clara de cuando hemos hecho tope, ¿no? No, sé, no sé lo que estoy bajando. Entonces, bueno, si os apetece hacerlo, lo podéis hacer, pero mi recomendación es que trabajéis la flexibilidad si queréis hacer las sentadas laterales y mientras tanto trabajéis también la fuerza pues, con otro ejercicio, un ejercicio similar, similar en cuanto a fuerza, como os he dicho, subidas al cajón. Otro error bastante común es flexionar la pierna que no está trabajando, es decir, cuando estamos flexionando la pierna hacia lo que vamos a bajar, la otra se mantiene totalmente estirada hay gente cuando empieza que lo normal es como que la tienes un poco flexionada porque parece que te ayuda y no sabes muy bien como que nos cuesta un poco cuadrar esa pierna no pues como si fuera una pata de palo tú deja ahí tiesa y nos va a ayudar mejor y vamos a hacer mejor el otro ejercicio vamos a centrar mejor en la otra pierna y el último error más común y el más peligroso como os he comentado ya también es levantar el talón de la pierna de trabajo es decir ponernos de puntilla de esta forma dejamos la rodilla en una posición inestable Y si nos giramos en ese momento, por ejemplo, porque perdamos el equilibrio, pues podemos tener problemas en la rodilla. Bien, pues creo que ha sido fácil, sencillo y que no tiene mucho más. Os invito eh, a pasaros por miyemencasa.com porque tenéis el curso recién salidito del horno de sentadilla lateral para ver en vídeo de forma fácil y sencilla todos estos detalles que hemos repasado en este episodio. Y además, también la gracia que es el... El plan de calistena intermedio que incluye este y otros ejercicios de fuerza para tenerlo todo planificado y saber hacia dónde vamos, ¿no? Qué estamos haciendo, progresar de forma sencilla a, a tu ritmo, ¿vale? Con más semanas de descanso, menos. Si tienes prisa, no tienes prisa, vale, pues todo un poco eso. Bien, pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Os dejo las notas del episodio, también el enlace al curso si queréis. Y nada más. Comienza temporada nueva, cada que comienza el cole, ¿no? Pues es como ahora que arranca así la temporada. Los que tenemos hijos lo tenemos bastante... O los que vayáis al cole todavía o al instituto, lo tenemos bastante claro esto de cuando empieza una temporada y acaba otra. Así que, bueno, empieza temporada nueva. Espero que, que sigáis ahí con fuerza, que sigáis apuntándose a los cursos siendo socios y los que no estáis apuntaros pronto, que habrá, como os digo, subida de precio... No sé exactamente cuándo, pero os renunciaré por aquí, por el podcast. Y nada más, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de <risa> vuestro me gusta en e-box, vuestros comentarios también allí, por apuntaros como socios, por apoyar el podcast en e-box y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos escuchamos el jueves que viene, así que hasta entonces, ser responsable para ser feliz. Adiós.